Amables oyentes, tanto los cristianos como los musulmanes estamos de acuerdo cuando se trata de alabar al Dios creador y bueno, al Dios de gloria y de majestad. Este sentimiento está muy metido tanto en el Islam como en el cristianismo y cristianos y musulmanes adoptan las mismas posturas respecto a la actitud humana frente a Dios. Tal vez donde está la diferencia es cuando se trata de la vocación del hombre en el plan de Dios. Porque el cristiano piensa que Dios llama al hombre a algo mucho más alto de lo que el musulmán cree. Y el Islam cree que son exageradas las pretensiones del cristiano, acerca de una íntima relación con Dios. Porque para el musulmán, el hombre es siervo de Dios. Es fundamentalmente siervo de Dios y será siervo de Dios. Entonces, en el Islam no existe el problema de la transformación por la gracia, lo que los cristianos llaman el nuevo nacimiento, la adopción por la cual uno llega a ser siervo. Hijo de dios hay una diferencia entre el concepto cristiano de hijo de dios y el concepto musulmán de siervo de dios porque la idea de la adopción como está en el cristianismo no se da igualmente en el islam pero en la vida cotidiana tanto los cristianos como los musulmanes admitimos la distinción entre el bien y el mal la necesidad de un código moral basado en el decálogo y en otros principios enseñados en las Sagradas Escrituras. Estamos de acuerdo con el respeto a los padres, con la gratitud del niño hacia quien le da la vida, el cuidado de los pobres como ya lo hemos enfatizado, recordar que una parte de los bienes de los ricos corresponde de derecho a los pobres, Y tener en cuenta que generalmente algunos países musulmanes adoptan medidas de corte socialista cristiano, aunque sería un socialismo musulmán, es decir, reconocer el derecho de los pobres. Tal vez hay algunos contrastes, por lo menos en la opinión de algunos eruditos, en cuanto a la posición cristiana y la posición musulmán respecto a a la libertad humana pero esto es más bien especulación teológica que un principio al que tengamos que dedicar mucho tiempo el corán dice que dios no cambia la condición de un pueblo mientras el pueblo no cambie lo que en sí tiene da a entender en cierto modo que los pueblos son culpables de su propio destino, que no hay un fatalismo necesariamente que condene a un pueblo a la miseria, a la derrota o la corrupción, sino que los pueblos que se apartan de los principios morales y éticos del Islam sufren las consecuencias. Y esto es parecido al concepto cristiano también, es decir, que no hay una predeterminación, terminación de parte de Dios o de Alá con respecto al destino de un pueblo. Pero por otra parte, en este sentido, el Corán enfatiza mucho la necesidad de obedecer a Dios para que las cosas vayan bien. Esto es característico de muchas religiones orientales, pero como esta es una religión monoteísta, universalista, misionera, es importante también tenerlo en cuenta, porque según el Corán, el hombre es libre, está dotado de inteligencia, se le pide que reflexione, que obre, que comercie, que trabaje, que invoque a Dios, que le ruegue, que lo alabe, que refiera a Dios todas sus actividades, que interprete toda su vida en términos religiosos, que trabaje para este mundo y también para el otro, pero cuando haya conflicto, que prefiera el mundo venidero. Porque el Señor, según el Corán, resucitará a los muertos el último día cuando se toque la trompeta, expresiones muy similares a las de San Pablo cuando escribe a los tesalonicenses o de San Juan en su Apocalipsis. El hombre deberá dar cuenta de todo lo que haya hecho, se presentarán los libros de las acciones humanas, un lenguaje muy parecido al de la Biblia, los buenos irán al paraíso y los malos irán al infierno. Pero mientras está sobre la tierra, el hombre puede y debe pedir perdón. El Corán le invita a pedir perdón y dice, no desesperéis de la misericordia de Dios. Dios perdona todos los pecados, pero aclara que cuando se acerque la hora del juicio final será demasiado tarde, porque entonces los culpables tendrán que pagar por su responsabilidad solo aquellos a quienes Dios se los permita podrán interceder por otros pero el hombre no dispondrá ya de ninguno de los sostenes que le ayudaban en la vida presente ni la familia, ni los amigos, ni las riquezas todo esto es muy semejante a lo enseñado por los evangelios nada podrá rescatarlo de la condenación se encontrará solo ante su juez, ante Dios soberano del día del juicio no habrá mediador en ese momento cada uno será responsable en ese momento del juicio, de sus propios actos y nadie cargará con la carga ajena si algún oyente tomó este programa tarde y escuchó el último párrafo pensará que estoy dando doctrina cristiana y lo que estoy dando es doctrina del islam es decir, el Corán está enseñando en este párrafo las mismas cosas que enseña el cristianismo y entonces al mismo tiempo el Corán enseña un humanismo compatible con todas las sociedades basadas en la familia, la patria, el trabajo, la propiedad dentro de los límites justos y por eso el Islam se adapta a diferentes tipos de culturas en Asia y en África y les da al mismo tiempo un sello propio la incesante proclamación de la grandeza de Dios y la práctica de ciertas observancias que marcan la vida social y desde el punto de vista religioso Dios es ante todo Señor y dueño nunca se le llama Padre en el Corán, tengan en cuenta esto amables oyentes en el cristianismo a Dios le llamamos Padre, incluso en la oración que el Señor Jesucristo enseñó a sus discípulos le decimos Padre nuestro que estás en los cielos pero en el Corán no, Dios es Señor, grabado en la naturaleza humana Todos los hombres en el primer tiempo de la creación lo habrían reconocido, pero no tienen excusa si lo olvidan, porque el Corán insiste en que debemos recordar a Dios, que Dios es único, que el único pecado irremisible es aquel que Dios nunca perdona cuando nosotros buscamos otras deidades aparte de Dios. No podemos desconocer, enseña el Islam, que solamente Dios es grande y esta fe se expresa en los principios que ya hemos comentado en otras pláticas de la oración, la limosna, el ayuno y la peregrinación. Así pues, amables oyentes, en muchos puntos hay una gran semejanza. En otros puntos hay diferencias. En el Corán y en el Islam el hombre es siervo de Dios. En el cristianismo el hombre llega a ser por adopción hijo de Dios siervo. Cuando acepta a jesucristo porque de esa manera somos adoptados por dios a través de cristo como lo enseñan las sagradas escrituras el nuevo testamento los evangelios a los que le recibieron dice la biblia a los que creyeron en su nombre les dio potestad de ser hechos hijos de dios este concepto cristiano no está en el Islam. En el Islam está el énfasis en el hombre como siervo de Dios, que si es fiel en esa actitud, podrá alcanzar también la bienaventuranza eterna. Son dos conceptos diferentes, amables oyentes, para pensarlos. Pero aquí terminamos la plática porque venció mi tiempo y seguiremos otro día. Gracias.